ごめんなさい。 La h u m i l d a d es lo que vale, que todos somos iguales, que el respeto no me lo falte nadie. Esto va para los vagos, para la gente humilde, para l a v i l l a los barrios y los que están en cana. Vinon, Damajuana, Virrago, v e r n e g a Dan, que gire, que dejarana. Seguimos con los pibes hasta mañana. Estos es otros mambo chapa barro y los p i n t a playando. La motora corte va sonando mientras los giles están patrullando. Nosotros en los pasillos quemando estamos tranquilos, que la gorra acá no se mete ni a par. Villa pura, conmigo perduran Los códigos de gante donde respetaban la vida y al laburante Hoy rastrean y se ponen el cartel de chorro y quieran solo porque la corren de bueno Pero terminan vendiendo porro Hoy lo、no、meto a todos en la misma bolsa Porque hay gente que la mueve Que se agarra tiro con la gorra Ahora si no entienden lo que digo se las hago Corta cada uno muere en su ley Así de simple compa Esto va para los vagos pa' r a los que de guacho Se hacen en el p o t r e r o y caminan la calle Con humildad respeto y sin entrar en detalle a の d a n poniendo el pecho pa' que、e. s o 子供は私 n 子供は a の子供は私の子供は私の子供は私の子供は私の子供は私の子供は私の子供は私の子供は私の子供は l の子供は私の子供は私の子供は私の子供は私の子供は私の子供 id is right, Foreign Fi iş Could and world, shocked》there what's eben Sornea your Som ass all ma pan young 俺の思い e una t a だ j e う a fantasías チャレミバラー、や a すよ、コノシ a ビ a シュアー、ア a アー、アー、a ー、a l o ー、アー、アー、アー、アー、アー、アー、アー、アー、アー、ア a アー、アー、アー、アー、ア o アー、アー、アー、アー、アー、アー、アー、ア Y lo digo con orgullo, la vieja escuela me respalda, de esto no echamos un plato de fideo, s m o ñ o son s todos estos bobos, yo lo d e t o n o porque e s o s giles quien te hacen los peligrosos Si esto fuera plato promo, ustedes serían los tombos Y claro ejemplo del refrán que por la plata baila el mono Sigue flayando s mientras tanto, cada vez que esta pura virra para el piso tiro el primer trago Y no me importa lo que diga n la calle, ya me conoce, no tengo que mostrarle nada a nadie La oveja negra de la fría, diga lo que diga, en las patas l mías yo por eso mate y muero. Cantando l a g i l a d a de los del bohío y si preguntan cómo vivo, sobreviviendo digo, sobreviviendo digo, esto va para los vagos pa' los que d e guachos. Se hacen en el putrero y caminan la calle, con humildad respeto y sin entrar en detalle. s Andan poniendo el pecho pa' que sobre y nunca falle. De guacho seguí los consejos de mi viejo. La familia es lo primero, segundo y tercero. Que la humildad es lo que vale, que todos somos iguales, que el respeto d los m e n o falta y nadie.